En vamos a hablar con el delegado de la Procuración Penitenciaria Federal, Pedro Suazo. Pedro, Pablo y Valentina te saludan de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Buen día, Pablo y Valentina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. bien, bien, bien. Eh, se detectó hace unos días un brote de coronavirus en la unidad 13, eh, la ex cárcel de mujeres. Eh, contanos al día de hoy qué situación hay eh, ahí en, en la cárcel, eh, Pedro. Eh, sí, sigue siendo cárcel de mujeres ah. este, en la actualidad. Este, la 4, la unidad 4 es la cárcel de hombres de acá de Santa Rosa. Eso a modo de, de información nada más. Bien. Este, sí, eh, el año, el, la, la semana pasada eh, 13 casos y esta semana 30 casos. Uh. Eh, el, y el, el martes hicieron un nuevamente a las que faltaban y hoy van a arrojar nuevos resultados. Todavía no están. ¿Pero eh, que en la sumatoria son 43 en total? No, en la sumatoria ah. son 30. 30, bien. Ah, bien, bien. O sea, 13 más, eh, más la, la, los de esta semana. 17. Eh, 17. Eh, eh, sí, se sumaron 30 casos. Bien. 29 están en la unidad y una de las chicas está internada en, en el Hospital Usumolas en terapia intensiva, en Tubada. Uh, está grave de salud entonces. Sí, está, está, estaba estable hasta ayer. Hoy no tengo datos, pero eh, bueno, eh, sí complicada porque es una chica que que tiene algunas enfermedades de base y bueno se complicó. Claro. Eh, Pedro, ¿qué, ¿qué cantidad de mujeres hay en en, en la cárcel? Ya cuarenta y pico y ahora va rotando entre. 40 y pico, 60 una cosa así mm. este, ahora hay 45 creo que son las internas que hay arrojadas ¿Había alguna queja eh, de alguna interna y de algún familiar de que no le habían brindado la atención rápida sobre todo a esta mujer que está en terapia ¿ustedes pudieron chequear eso? ¿lo corroboraron? Nosotros nosotros lo que eh, lo que hacemos por lo general es intervenir y entrar a la unidad ahora no se puede entrar por el tema de de, de, lo, de covid y las contagiadas que hay sí llamamos a tenemos acceso a, a los pabellones con llamadas telefónicas uh -huh. este nos comunicamos con todos los pabellones eh, eh, preguntamos sobre pues, sobre la cuestión creo que hay una causa abierta eh, de la fiscalía este uh -huh. en general eh, Había quejas, sí, este, se las planteamos al director, lo charlamos con él, con él eh, hicimos una solicitud de informes para ver cómo se habían atendido, sobre todo en los primeros momentos. Casualmente, antes de, de, de que, que se aparezca el brote, habíamos estado en la unidad eh, dos días antes. Este, eh, luego aparecieron los casos la semana pasada. Este, sí, quejas hay algunas. Este, se están relevando y hablando eh, con, con las detenidas para, para, bueno, solucionar cualquier cuestión que sea, o sea, cualquier cuestión médica que sea tenida en cuenta, ¿no? ¿Y cómo es eh, la asistencia de salud a, a, en general adentro de, de la unidad 13? ¿Se tiene acceso? Sí, eh, lo que pasa es que también... Hay, eh, Algunos reclamos eran fundados y otros no tanto. O sea, nosotros tratamos de también, si bien nosotros somos eh, abogados de, de presos, digamos, somos, representamos a los detenidos, también tenemos que entender la situación que está pasando, atravesando la provincia, digamos. Y, y cuál es el tratamiento, no soy un especialista, yo soy abogado, pero eh, cuál es el tratamiento que se lleva a cabo para cada detenida, digamos que no... En el caso de las chicas están con COVID ahora en la unidad, se alojaron en los pabellones 1 y 2, las, las, eh, primero estaban las contactos estrechos en un pabellón, en el 2, y, y, las, uh -huh. y las contagiadas en el 1, después las del 2 también estaban contagiadas, entonces, y alguna más que andaban de vuelta, este, se alojaron en el pabellón 1 y 2. Y en el 3 y en el 4, que son cuatro pabellones, estaban las, están las que no están contagiadas. Eh, uh -huh. Digamos, el tratamiento parece ser, porque no soy un especialista en el tema, pero sí tenemos un médico de la procuración que pueda corroborar, eh, sí. nada, se, es como lo que nos pasa a todos, a, a todos fuera de la, de la cárcel, digamos, que no hay un médico constantemente con nosotros eh, para asistirnos. Se nos da sí. la medicación, esa medicación, bueno, y hay que esperar a que se pase, que se pase el, el, el, los efectos del coronavirus, digamos. Eh, si te complica, te llevan al hospital, o sea, ese es un poco la rutina de lo que nos pasa todo, afuera y adentro de la cárcel. Uh -huh. eh, entonces, bueno, más allá de los reclamos era, era corroborar si, si le estaban dando la medicación, si había controles, que es lo que tienen que tener, igual que todo, cualquiera de nosotros. Uh -huh. Digamos, lo mismo pasa para el tratamiento, para nosotros como para los que están detenidos. Este, uh -huh. En principio se estarían llevando a cabo los, los eh, suministrando la medicación necesaria como para atravesar este, la enfermedad. Pero eh, eh, no, yo no estuve en el momento adentro que pasó, o sea, que pasó esto de la, de, de cuando comenzó eh, la cuestión. Entonces, bueno, lo que hacemos es investigar a ver si, si, si, y preguntarle a la chica directamente si están atendidas, si le dan la medicación, si va al médico a controlar. Eso es, es lo que hacemos nosotros. Pedro, ¿vos, ¿vos podés confirmar que se inició una causa para investigar qué pasó con la mujer esta que está internada en terapia? Por lo que tengo entendido, de oficio, la fiscal Yara Silvestre inició una causa de oficio para ah. investigar por, por los de, de, de periodísticos, nada más, ah. no por una denuncia concreta. Me ah. parece que es así. Bien. Porque yo no, tra o sea, no, no trabajo en la fiscalía, no, digamos. No, no, está bien, no está un bien. Un organismo aparte. Claro, sí, sí, sí, más vale. Eh, Pedro, te consulto. Ayer eh, hubo eh, una reunión en la Cámara de Diputados, eh, en la Comisión de Legislación Penal y Derechos Humanos eh, a nivel nacional, donde se trató la problemática del hacinamiento y maltratos en las cárceles. No sé si pudiste ver algo. Eh, ¿Cómo estamos acá en la Pampa, en las unidades penitenciarias, con el tema hacinamiento y las denuncias que hay o hubo eh, de maltratos? Nosotros teníamos una situación muy problemática anterior a la pandemia eh, de hacinamiento sobre todo en cárceles federales, porque ustedes calculen que las cárceles federales eh, están, hay más o menos 14.000 detenidos, sí. las cárceles provinciales es otro sistema, hay más detenidos todavía. Calcule que la provincia de Buenos Aires solo en la provincia de Buenos Aires tiene 60.000 detenidos las cárceles provinciales. Sí, sí. A mí me ocupan solamente las cárceles las cárceles eh, federales, o sea, los, los, los aquellos eh, aquellas personas que hayan cometido delitos federales nosotros hace dos años eh, presentamos un habeas corpus por las cuchetas que incorporaron en la unidad número cuatro en el pabellón cinco bajo y seis bajo eh, sí. porque por este tema de que no había lugar en las cárceles federales entonces incorporaron como nunca había pasado el servicio penitenciario este camas cuchetas en las celdas que eran unicelulares, digamos, para una sola persona. Sí. Eh, sí. Esto fue, en realidad lo fuimos perdiendo a la, a, al, a la causa, este, y hasta que eh, no tenemos fallo de Corte Suprema todavía, pero sí, obviamente como nosotros como organismo estamos, este, desalentamos digamos, el hacinamiento y la cantidad de, eh, de, de detenidos que hay en este momento, que no, no, no alcanza el lugar de las cárceles para ocuparlo claro. este, ¿Y qué se puede hacer? Digo, ¿Cuál sería la, la, la solución? Digo, ¿que ¿Crear más cárceles? No, yo creo que no. hay que analizar cuáles son las prisiones preventivas, cuándo ah. cuando, cuando se dan las prisiones preventivas, porque el, entre un, un 50 y un 60% de los detenidos de, de la Argentina tienen prisión preventiva y no tienen condena firme. Entonces hay que solucionar el tema eh, de la... Eh, rapidez de los juicios, eso es primero y principal. Eh, segundo, analizar el tema de las prisiones preventivas: a quién le da prisión preventiva, a quién no, porque si no, eh, digamos, hay un montón de, de detenidos sin sentencia firme, sin sentencia definitiva. Eh, esa es la, la, lo primero que se podría hacer. Claro. O, o, procesados eh, incluso, o procesados, incluso, sí, sí, o procesados, incluso, con prisión preventiva. Firme. Claro. Sí, claro, sí. sin sentencia firme, digamos, detenido, sin sentencia firme, procesado, mm. porque mientras procesado con prisión preventiva, sí. o condenado claro. con, una, con, una, con una sentencia de primera instancia o de segunda instancia sin sentencia definitiva, pero pasan cinco o seis años y el, la misma persona está este, sin condena firme. Entonces, mientras tanto esté detenido, ¿qué pasa si esa persona cuando te concluye el proceso le dan la libertad? Sí. O sea, mientras tanto tuvo cuatro años preso. O sea Eso sería una gran solución. Claro, agilizar el Lo que pasa tema. O es que no es. No, los vientos no corren a favor de esa, de esa solución. Eh, digamos, nosotros tenemos una. Eh, modificamos la ley de ejecución de la pena hace tres años. Digamos, y eh, modificando las salidas transitorias de libertad condicional. Esto produjo un hueso de botella que era sabido que iba a pasar. O sea, antes a los condenados les daban a la tres cuartas parte de la condena la, la, la, eh, la posibilidad de que salgan. Hoy en, el, en unos cuantos delitos no. Tienen que hacer la condena completa. Entonces eso produce un cueste de boteja porque no, no, se, eh, no te posibilita eh, dar libertades. Entonces se llenan las cárceles y no hay cárceles nuevas. <risa> Eh, ¿En esto de alguna manera también influye el hecho de que el trabajo judicial y las audiencias se hagan de manera virtual? ¿Puede colaborar a que se aceleren estos procesos o, o no tanto? Yo creo que... No sé, la verdad que sí, esa es una herramienta tecnológica que vino para quedarse y está bárbara. Uh -huh. eh, dentro de la pandemia lo que nos pasó a todos, creo que la tecnología tiene que ser incorporada a la justicia, y cosa que no había pasado y que tuvo que venir una pandemia para acelerar estas cuestiones. Si eso mejora mejora el procedimiento, sobre todo las audiencias, los traslados, evitas traslados innecesarios, digamos, uh -huh. en el caso de los detenidos tenés muchas audiencias, muchos detenidos que son de Buenos Aires, por ejemplo, uh -huh. no, necesitan, no, no, no necesitas llevarlos a Buenos Aires, para eso tenés que dotar gente, recursos económicos, un montón de cosas, hacer la audiencia por Zoom y está genial, eso está, eso vino para quedarse y es muy positivo y la uh -huh. tecnología la tecnología este a favor del, del detenido mejora las cosas este en el caso mío que yo trabajo con detenidos eh, Pero la justicia no solamente es un problema de, de audiencia, sino también de recursos, de recursos humanos y de recursos económicos. Entonces es una decisión del Estado también. Este, y después, después, después tenés también las decisiones legislativas eh, en cuanto a leyes de modificación de código de procedimiento, que aceleren el, el ritmo de los, de los procesos, que un detenido no esté cinco años procesado sin condena. Este, como dije anteriormente, en la, en la Argentina hay entre un 50 y un 60% de eh, detenidos sin condena, procesados o con condena en primera instancia o segunda instancia, falta, falta la tercera, están apelados. Entonces, bueno, eso agrava la situación porque eh, hay mucha más gente en las cárceles este, y para, digamos... Rematar, podríamos decir, hace poco tiempo salió, se modificó la ley de ejecución, que es la que rige para los detenidos, y en algunas eh, causas, unas cuantas causas, eh, no dan más ni la salida transitoria, ni la libertad condicional, que son la libertad condicional que se otorga a las tres cuartas partes de la condena. Entonces ahí tenían un montón de detenidos que salían, que se iban libres, que tenían un proceso, digamos, a partir de un análisis de si esa persona podía salir o no podía salir. Este, y bueno, eso eh, un poco te daba más espacio en las cárceles. ¿no? Eh, Pedro, volviendo a la, al brote acá de la 13, eh, ¿están suspendidas las visitas y las salidas transitorias? Sí, están ah. suspendidas porque eh, en todas las cárceles nacionales, mm. pero en las provinciales ni hablar porque el brote... La, la cuestión epidemiológica está muy compleja. Claro. Lo mismo que nos pasa a todos, digamos, sí. eh, cuando me llaman a mí, que yo soy abogado de ellos, eh, eh, enojado porque le cortaron la visita, les explico. Eh, le digo, chicos, en la misma situación estamos nosotros, no podemos salir de nuestras casas. Sí. Este, la, seguramente eh, no sabemos, no saben. El servicio de don, don, por dónde entró el coronavirus en la 13, que no había pasado, porque en un año y medio de pandemia eh, no había entrado el coronavirus en la, en la, en la unidad 13 claro. de acá a Santa Rosa. Sí pasó en la 4, el año pasado que hubo como 50 casos, eh, pero no había pasado en la 13. ¿Y, y, la, bueno, entró... y, la, sí, ¿Y la 13 cómo está de hacinamiento? ¿Hay hacinamiento no, no, o No, está bien. ¿Está bien? No. Ah. Está bien, está bien, está bien mm. porque. Este, lo que pasó también con, el, con, con la pandemia es que este, hay menos delitos eh, y segundo que no hubo no traslados mucho traslado por el tema de, de, de, del contagio. Igualmente había un protocolo para los traslados, eh, las detenidas se las incorporaba, hay dos como casitas, departamentos, podríamos, para que ustedes se hagan la, la idea, que eran el departamento, dos departamentos que eran de madres, antes usaban para madres, uh -huh. este, y que ahora no hay madres, por suerte, eh, con hijos, eh, que se utilizan cuando con cuando cuando, cuando ingreso una interna nueva, eh, la dejan ahí 15 días, como para que si tiene coronavirus no contagie a los demás. Es pues uh -huh. un protocolo que se utiliza también en la 4, que todos los, los, los ingresos quedan en, en este caso incorporaron en la 4, la, la sala de visitas, que era es un, tipo un galpón con baño, que antes se hacían las visitas ahí, eh, y bueno, se quedan ahí 15 días para evitar que si alguno está contagiado, contagie al resto de la población. Claro, queda como, como aislado. Igualmente puede haber un, una celadora o un celador asintomático que te contagie. Sí. Porque esto es sí. así, sí. esto puede haber entrado por una celadora también. Mm. Sí, eh, sí. Porque en, en, en, en, me decía el director eh, cuando fuimos a hacer este relevamiento que tiene como 30 eh, también penitenciarios aislados por contacto estrecho o por contagio. Claro. Sí sí. sí. Este, lo que nos pasa a todos pasa en la cárcel también. ¿no? O sea, pero bueno, el, el, lo importante es que, sean, que, que, que estén tratadas, que, que el médico vaya, que las controle, que le dé la medicación, la misma que nos dan a nosotros, que nos da eh, salud pública, que se utilicen los mismos protocolos de, de, de cuidado para la enfermedad que nos dan a cualquiera de nosotros, que es el derecho que tenemos todos. Mm. El derecho a la salud primogénito para, para los que están afuera y para los que están adentro bien Pedro, eh, no sé si quedó algo si no, gracias como siempre eh, por estos minutos que el, le prestás a, cre a Kermés no, no eh, agradecerle la, la llamada y, eh, este, y obviamente siempre a disposición para lo que necesita bien, que tengas buen día Buen día. Eh, Pedro Suazo, eh, delegado de la Procuración Penitenciaria Federal. Bueno, eh, dando algún detalle del brote de coronavirus eh, que afecta a la unidad 13 cárcel de mujeres...